viernes 10 de octubre. Acuérdate de Jesucristo. Segundo Timoteo 2, versículo 8a. Nos motiva a permanecer fieles a Cristo. Así como un velero es impulsado por el viento, cada uno de nosotros permanecerá fiel a Él si nos enfocamos y concentramos nuestra vida en los motivos de estos mensajes. Nuestra fe es movida por el poder del Evangelio. Por ello, no nos olvidemos de las palabras y obras de Jesús que nos fortalecen y dan vida. En la carta de Pablo destacamos aspectos importantes para recordar. El mandato de recordar nos indica que debemos mantener a Jesús en nuestra memoria, centrar nuestra atención en Cristo. Esto implica mantener su persona y su obra como centro de nuestras vidas. Nos recuerda quién es Él y lo que ha hecho enfatiza su linaje real desde David y el cumplimiento de las promesas de Dios en el Mesías prometido. El sufrimiento, Pablo padeció a causa del Evangelio, llegando incluso a ser encarcelado. Los cristianos eran considerados criminales por negarse a adorar al emperador romano. El poder del Evangelio afirma que la palabra de Dios no puede ser detenida por ninguna cadena. El propósito del Evangelio, la razón que se da como motivación para soportar las dificultades es para que otros puedan escuchar el Evangelio para su salvación. El Evangelio no le brindó a Pablo una vida de glamour y comodidades, sino que enfrentó desafíos marcados por el sufrimiento. ¿Y nosotros? ¿Qué vida elegimos cada día? ¿Qué hacemos para enseñar el mensaje de Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales, Whatsapp, etcétera para compartir el Evangelio? ¿Cuánto tiempo gastamos comentando vidas ajenas en lugar de reflexionar sobre lo que hizo y enseñó Cristo? Recordamos pensar en Él en esos momentos. Nos acordamos de agradecer por todo lo que vivimos. Mónica Robkenbach para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata